El interés, yo creo que es, es otro banco, ¿no? Estamos hablando eh, el diputado. Y eh, nos saludamos al aire a, a él que la valencia si, va ¿Cómo, ¿Cómo están todos ustedes bien? Contentos, felices de poder seguir recorriendo Córdoba, que lo venimos haciendo ya varios años. Y con la felicidad y saber de que los de que Córdoba se van a ratificar el mundo de allá del 2015, cuando fuimos los impulsores de los cambios para el país, vamos a ratificar este mundo este ahora de agosto y octubre. Y en ese momento también se puede decir de, de, de, de rendir cuentas, ¿no? No resulta que vamos, a, vamos por la misma banca, ¿eh? de, de, a, vamos a hablar justamente de lo que hicimos, ¿no? Para rehonrar la confianza, ¿no? Recordaba, hace un ratito recordaron algunas de las acciones que se hicieron por, por las tierras chicas, ¿no? Héctor, eh, alegre, ¿no? Para contarle a la gente lo que ya se hizo y lo que se va a hacer, ¿no? No, bueno, pero este, y esto lo digo en el cuando empecé como... años que fueron difíciles, esos dos años en el cual traíamos con el país y en el económico como también en nacional. Y eso hacía de que uno llevara manifiesto eh, y pusiera y, y, los veces eh, en, en su mensaje que nosotros necesitamos matarnos una oportunidad de una persona en una oportunidad de algo diferente, algo distinto, y que todo eso eh, nos volaba la figura de Mauricio Macri con su idea de algo simple, con su idea de algo de saber trabajar en equipo, de que estamos frente a esta gran posibilidad. Y así fue como podemos, como te decíamos, recién hacíamos mención de esos dos años que vivimos y en el patrocinio tuvimos que tuvimos de febrero, el, el de realmente se llevó muchas elecciones, se llevó eh, mucha, muchas cosas que como hombre de la Ciudad Chica uno lo mortificó y nos puso muy tristes. Bueno, fuimos a golpear puertas allá para que nos dieran una mano, que nos atendieran, dejamos los diferentes de todos los intendentes, unos muy poco hoy están en su cargo, en su momento eh, eran otros, siempre de, con el afán de poder mejorar y darle la la la, la, la posibilidad de que, que la chica tenga, tenga ayuda y que tenga acompañamiento, pero siempre tenía cerrado en fuerza, siempre era un no, siempre era lo vamos a ver, y, y hoy a partir de la llegada de ese cambio, entonces, entonces, entonces, eh, a Córdoba, Córdoba la, es importante porque eso es importante y él siempre lo manifiesta de esa manera. Eh, recién decía también que el primer escritorio donde llega la gente es la municipalidad. Es, es, es el primer mostrador de la democracia. La municipalidad como institución es el que le pone siempre el oído a la gente. Uno puede recorrer, como lo hace permanentemente, y va a instituciones, va a, a organizaciones no gubernamentales, pero también los intendentes también necesitan ser escuchados porque ellos son los que también vivan y conocen en profundidad la problemática de cada lugar. De cada institución. Y, y esto permite te dije que la democracia es le que se tener y el consenso y que por saber con el consenso en esa en esa dirección Estado en estado, he tratado de colaborar y en la oficina, la fuerza de la oficina siempre están abierta para poder esto tener inquietudes, para escuchar el reclamo, para dar dar dar da, da, sugerencias y y eso es la formación, es la construcción, no, y digo que el país lo hacemos de todos, no, acá no hay algo ¿Hay muy personal al país tenemos que hacer algún proyecto que se me el futuro no, yo en verdad yo siempre cuento que, que la ley de clubes de Barrio es una ley muy importante para, para ayudar a los clubes, fue hecha y pensada como la que se parte de la formación y de los pobres El club es una, un, un, algo que realmente tenía que nuevamente eh, volver los pibes. Un chico en el club un chico menos en la calle. Y esa ley fue aprobada y tomado un año. Siendo posición. Fue probado en forma unánime en la noche de 2008 donde eh, todos nos acompañaron. Los 234 diputados que había en ese momento en y la sesión eh, votaron a favor de esa ley. Y hoy esa ley, en realidad, en muchos clubes en Argentina, en el pueblo Que los que están al día con sus papeles, de que realmente eh, la Secretaría de Deporte la es que, la que le da el, el recurso a través de esa ley, o presentando papeles en la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Deporte tiene todos los requisitos, y si vos estás al día y tenés todos los requisitos solicitados, te dan la ayuda. Y se me siento muy feliz eh, de uno haber con nosotros apoyado y colaborador en lo que significó esta eh, ley. Y ahora también quiero también mostrarles una ley de deporte, para decir que después de la ley de salud también son importante, pero la ley de deporte es, es por la ley de, de, de centralizar los desempeñados. Nosotros pensando, y estamos hablando con, con Macari, que es el secretario de deporte, esta posibilidad de, de, de, de no tener que los deportistas que están dando paso de, de, de, de, de ser de ser en el alto rendimiento puedan tener posibilidades de centros en distintas regiones de la Argentina ir a practicar el deporte y que no tengan que caer únicamente en el escenario Es un poco descentralizar eso. Y eso es lo que estamos nosotros y estamos trabajando que necesitar también un, un componente que te dé la posibilidad de un costo o de una, de una inversión para poder realizar y ese proyecto que es un proyecto que es muy importante para, para, para el deporte. Pues obviamente que también tenemos que, que empezar a empezar el debate son las crónicas no son enfermedades que, que podemos negar que entran a los chicos que no que, que tengan diabetes, de la obesidad, del dentalismo, y, y eso estamos también trabajando con el Ministerio de Salud para poder eh, integrarlo en, en el TMO, el plan médico obligatorio, para que puedan, con un simple estudio, poder eh, determinar y controlar a, a los jóvenes. Eh, de, de otros protocolos, acompañando al intendente, hoy lo se Y también obviamente acompañando al presidente Mauricio Macri en toda esa transformación que le está pensando para la Argentina, está pensando para nuestro país. Hoy la Argentina vuelve a ser competitiva, hoy la Argentina vuelve a ser creíble. Ya muestra eso una foto de, de Mauricio Macri con el 20 Eso antes no ocurría, no estábamos aislados Y seguramente íbamos eh, camino de ir camino a G20, que lo está haciendo ahora. Entonces, eh, eso, es, eso genera versiones como las que hoy entendiste automotriz, entendiste autopartista, eh, a través de la ley Chile, que genera esta inversión, la obra pública, la los que hace 30 años no había, y hoy en un boom, de, de secretos hipotecarios, de ¿no? después de eso fue su propio. Entonces, Argentina hoy se está poniendo a pie después de todo, el de Barajuste que se había, de toda esa falta de, de respeto. Hoy la Argentina tiene vinculación, diálogo. Y eso es lo que, lo que nosotros estamos llevando a mensaje Como allá los probéis en el 2015 fuimos los impulsamos y llevamos el cambio, hoy en el 2017 ahora el 3 de agosto, en de octubre tenemos que necesitar ese cambio que venimos haciendo. El... cuando veis estas imágenes, porque estamos ¿Qué? en la computadora, ¿no? Eh, frente de, de un proyecto eh de un polideportivo eh, acá en medio de la ciudad, ¿qué te genera? No, pero, ¿cómo, lo, que, lo que te genera vos. Pensar es lo que vos te genera el sentido de, de, de felicidad, de poder ver que, que pueda la gente venir a desarrollar, en el caso particular, si yo vengo el deporte, el deporte, que pueda tener la alcance de, de poder tener gente que pueda ir a disfrutar de una tarde, familia, Esto me eh, eso le genera. Eso es si tan puede también un proyecto avanzado, que el pato mucho también que se hoy le y, y abrió la puerta, Entonces, esto es lo intendentes intendente de nuevo y los proyecto de ellos, porque reitero, la es el primer, eh, el primer eh, eh, eh, mostrador de la democracia. Entonces, está bárbaro acompañando. Porque ellos son los que, los que llevan esto y lo que uno tiene que abrir la puerta facilitarle. Y bueno, siempre con reglas claras. Siempre siendo permisible. Y no entiendo lo que queremos no mentira la gente, después de construir esto, que realmente es muy importante, de nuevo. Para la última porque sé que hay una agenda para cumplir eh, en términos futboleros ¿cómo estamos para lo domingo? Bien está, bien, está bien estamos contentos estamos eh, bien porque la gente lo manifiesta en la calle a mí me mucho en la calle eh, cuando yo veo a alguien con desesperanza con desidia o, o, o con resignación es el hombre Que, que, que, que, que, que, que estamos frente al desafío de la Argentina que se viene y, y la gente, muchos de ellos te dan la, la, la, el apoyo y dicen no bajen los brazos no queremos volver más a esa, a esa, a esa Argentina que le tocó mira, muy poco el día votar eh, la verdad o la libertad. tenemos que ganar la dignidad y por eso necesitamos desafíos, para poder que la gente acompañe, que nunca más Que, queden, con, con, que nunca más te que queden con agua potable, que realmente es beneficioso para los cordobeses, que nunca más te que queden en un apalto porque todo eso, que vio que fue guardado en bolsos, que fue guardado en bóvedas o en bóvelas, por placares, era el beneficio de poder construir este desarrollo, este pensamiento que tiene el de, este de la Lloraza, para las zonas, todas las zonas de acá, como también el dato y muchos intendentes que realmente se ponen el hombro el esfuerzo y la gana de seguir superando en su día a día no queremos más con los que podría haber ido al beneficio de, mucha, de muchos corredores doctor, muchas gracias a vos papá gracias